Bueno, tal como lo prometimos, tengo comunicación con Adriana Gamero, Ati, conocida todo por Ati. ¿Cómo te va, Ati? ¿Cómo andas? Bien, Américo, sí, siempre í s respondo más a Ati, ya casi poca gente me conoce como Adriana. Bueno, es ayer, así. ayer estuvimos festejando en el Premio de la Mutual de los Trabajadores Municipales, estuvimos todo el pinquén ahí de fiestas, ¿sí, no? más allá del día, festejaron el día de la primavera, p e r o、bueno, creo que, digamos. Más allá del t a r n u b l a d o la lluvia, todo eso, no entorpeció r para nada la alegría de los chicos y las chicas, ¿no? No, eso te iba a decir. Mirá, gracias a, a, a las instalaciones, la verdad que veíamos que mucha gente se volvía de su s p i n m e porque se les aguó por el momento de la lluvia, y la verdad que nosotros, nada de lo craneado、eh, se suspendió, solo、eh, todo lo que sea uso de pelota, pero en el último momento, ¿no? Claro. Eh, al principio pudimos disfrutar de eso, pero el previo con este salón nos facilitó realmente hacer todo lo que teníamos pensado.、Eh, no impidió nada y nosotros sí, que bajo techo, pero el Pinni de la Primavera lo festejamos igual. Bueno, para nosotros una alegría, fundamentalmente lo que significa el uso de nuestras instalaciones, para, de parte de ustedes, para nosotros es muy importante. Ati, ¿y qué cantidad de chicos participaron ayer? Mira, participaron en total 73 concurrentes entre la mañana y la tarde, más unos 35 del personal entre mañana y tarde. O sea, que、oh. circulamos entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, siempre 50 personas. Y siempre cómodos,、eh, haciendo justamente esto, lo que nos permitían las instalaciones, disfrutarlas. Así que, no, re bien, re bien. Fue un día de primavera, raro adentro, pero con unas instalaciones cómodas realmente y además el personal mismo que trabaja ahí, continuamente a disposición por si necesitábamos algo. Así que, bueno, nos terminó saliendo a nosotros muy bien el picnic de la primavera. Bueno, no debería para nosotros.、Y、bueno, vamos a ir trabajando, que se fija, el, el trabajo, valga la duda, es el, el laburo diario que hacen ustedes.、Eh, se sigue trabajando con el bingo, ¿cómo estamos con el bingo? Bueno, ayer justamente también para el día de la primavera hicimos el sorteo de las chapas,、uh -huh. eh, que fue una primera chapa a mitad de año y sorteamos el 21. Se vendieron 1.600, me parece que 42 chapas, que es mucho.、Eh, y bueno, ya están los ganadores, felices con, con los premios de la chapa. Y lo otro sigue normal, el, bueno, el trabajo al Camping g a sigue normal haciendo. Eh, proyectos nuevos y proyectando de acá a fin de año varias cosas que vamos a ir adelantándote de a poquito. Y, y sobre todas las cosas, bueno, el bingo también sigue en marcha pensando para nosotros en poder juntarnos en esa noche final que siempre trajo tanta alegría y tanta disposición a la gente de g a l v e s y la zona para venir a pasar un momento al aire libre con acceso gratuito, que es lo que uno quiso hacer para ellos. Para todos y para disfrutar toda una noche de bingo. Después la gente, por más que el acceso sea gratuito, después adentro consume,、sí. adentro compra el binguito. Colabora, colabora. Colabora, el... tal、sí. cual.、Mm. Colabora con la causa, digamos. Así、sí. es. A ti, y la parte, digamos, una de calma de arena, en la parte de la lucha que tiene usted con respecto al tema de costos, lo que planteó el e hicieron al gobernador, ¿tuvieron alguna respuesta de parte de lo、sí. que significa toda la, la situación que se hace un mes? Respunta, me respuestas certeras no hubo. Algunas este, obras sociales,、eh, se, como que se empezaron a movilizar para, para estar haciendo algunos pagos en tiempo y forma. Eh, de IAPOS, respuesta consolidada no tenemos, pero bueno, este, no, no, no perdemos la fuerza de que esto sea. Yo te vuelvo a decir, Américo, cuando nosotros hicimos el reclamo, también dijimos en los medios que a fuerza de un ahorro y a fuerza de un trabajo y de, de todo lo que la gente por ahí colabora, podemos sostener lo que tenemos. Hoy le pasa a gente de otros lugares. están con nosotros en una unión de entidades que tuvieron que salir a vender su unidad de transporte, por ejemplo, porque tenían que pagar sueldo. Entonces,、eh, bueno, nosotros en esta instancia no llegamos, pero la familia sí está enterada también de que no están pagando las obras sociales, entonces ellos mismos también empezaron a hacer reclamos, no es lo mismo que reclame una institución que que reclame la familia. Así que como siempre estamos. En, en este movimiento de lucha ojalá termine pronto y uno pueda seguir holgadamente trabajando con, con todas las ganas que seguimos pero sabiendo de que bueno que no hay que penar con estas cosas no porque uno se la pasa pensando entra no entra esto vamos a poder hacer lo otro、eh, estamos ya en una época que nosotros siempre organizamos la colonia de vacaciones、claro. Y sinceramente、eh, hoy no se puede porque no sabemos si vamos a tener el dinero disponible para, para alquilar un lugar en el club, para tener acceso a otras tantas cosas que siempre programamos. Entonces, bueno,、eh, vamos, vamos de a poquito.、Eh, sería lo ideal que levantarnos un día y que las cosas se vayan arreglando. Entonces, poder, como te decía, estar más tranquilos trabajando. Bueno, realmente valoramos el esfuerzo que h a c e ustedes, fundamentalmente lo que significa la familia del Pinquén. Agradecerte por ahora y estamos a disposición de ustedes. Por, por supuesto, seguimos en contacto cuando usted lo requiere, bueno, como nosotros, que pasa a veces requerirte para pasar alguna noticia,、estamos. que también nos ha pasado. Así que agradezco la disponibilidad también. Gracias nuevamente a ti. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estuvo Diana g u e r r e r o representante del PIC. q u e Hace un día de lluvia, pero un día feo, pero para ellos fue hermoso,、eh, lo que significó eh, con, eh, festejar el Día de Primavera.